Señores oyentes, a continuación les vamos a presentar una historia creada por alumnos de quinto año, Fiorella, Carla, Florencia y Jorge. La historia está basada en la problemática que hubo con el dengue, contado con una manera divertida e interesante. A continuación les presentamos el misterio del árbol. Una tarde de otoño, mientras pasaba la novela en la televisión, noté que algo raro pasaba en mi jardín. No sabía con lo que me iba a encontrar, pero tomé coraje, atravesé la puerta de mi casa y estuve acercándome al árbol de donde provenían unos sonidos raros. Cuanto más me acercaba, más intensos eran los sonidos. Frente al árbol me puse a observar que había una cantidad enorme de mosquitos. Parecía estar en una reunión. Seguía acercándome y no podía creer lo que estaba sucediendo. Yo podía escuchar lo que esos mosquitos sabían. Amigos míos, hoy vamos a terminar con los humanos. ¡Sí! Gracias a este virus que trajimos, al fin vamos a vengar la muerte de nuestros hermanos. ¡Venganza! Yo he perdido el padre de mis hijos, así que picaré la mayor cantidad posible de personas. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Al ataque! ¡Sí! Inmediatamente les dije, esperen, ¿por qué quieren hacernos esto? Porque, Porque nos cansamos que nos maten sin motivo. motivo. Pero si ustedes son los que nos molestan con sus zumbidos y picaduras. Esta Esa no es, es nuestra forma de vida, vida. No, no podemos hacer no otra cosa. cosa. Pero tampoco es para que nos quieran matar. Ya está decidido, no hay sí. nada que hacer. Ahora sí, al ataque. <risa> cuando vi que querían salir del agujero del árbol rápidamente agarró un tarro insecticida y los rocié completamente iban cayendo a poco y muy lentamente fueron muriendo espero haber terminado con ese virus o por lo menos ayudado a que no se propague Fernanda Carla García Mariani quinto primera Florencia Rivero. Jorge Luis Vergara Ortega. Fiorella Agustina Chiesa, de quinto a primera, turno mañana, del EMEM número 2, distrito escolar 19, Arturo Jauretche.